ten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 Buenas tardes, estamos arrancando el octavo programa de, de Gelosaurios con Cami en los controles y yo de este lado estoy eh, sola, pero bueno, te <ríe> traje mucha música, eh, así que vamos a arrancar nomás porque el autor que trajimos hoy es muy, muy prolífico y también muy muy llevado a, a todos lados. ¿no? Eh, muy citado en, en el cine, muy eh, muy leído por, por, por muchos artistas y, bueno, inevitablemente ha influenciado también a muchos. este Estamos hablando del señor antropólogo Carlos César Alba, eh, Salvador Arana Castañeda, más conocido como Carlos Castañeda, que es eh, un antropólogo peruano nacionalizado estadounidense este que bueno es, es muy hasta hace un tiempo fue muy raro como encontrar eh, información sobre su biografía porque bueno él mismo eh, se ocupó de borrar su, su historia personal tal como en uno de sus libros viaje xtlan de eh, Supuestamente bueno recibe esa, esa, esa sabiduría de, de, del chamán que es muy reconocido, el, el, digamos, uno de los protagonistas de, de toda su obra, que es eh, Don Juan Matus, un brujo, una especie de brujo chamán eh, de la tribu Yaqui que habitaba en, en el norte de México, el sur de Estados Unidos que viene a ser el desierto de Sonora y, y por ahí eh, Arizona. Bueno, y, y Carlos Castaneda entonces, eh, se, después, bueno, no se, en la adolescencia eh, viaja a, a San Francisco y bueno, ya se, se instala ahí y completa sus estudios, empieza a estudiar antropología en la Universidad de California, en Los Ángeles. Y bueno a partir de un, de un trabajo que que le piden en una cátedra eh, sale a, a investigar a entrevistar a un indio yaqui al eh, al sur de Estados Unidos Arizona se dice que también él, él tuvo otros encuentros previamente con digamos estaba muy interesado en en, en esto en esto de, de de poder eh, investigar eh, a estas tribus y sobre todo estaba muy interesado con eh, los usos del peyote eh, así que bueno él eh, lo que lo que cuenta en sus en sus libros en toda su, su bibliografía es esto no eh, un poco las experiencias eh, como en forma de diario y eh, de, de diario de, de, de viaje una cosa así eh, bueno en donde cuenta eh, las experiencias que, que, que tiene él personales y también las, las, las sabidurías que, que le transmite el chamán don juan Matus y también hay otros otros personajes que van a van apareciendo en ese verano de 1960, fue cuando él eh, por primera vez supuestamente parte hacia Arizona eh, a entrevistarse con, con Don Juan. Y ese mismo verano también, eh, en esa época de, de estudiantes de, de universidad, conoce a, a los que fueron parte de la banda de Doors, Jim Morrison y compañía, donde se dice que bueno entablaron una relación de amistad, eh, a Jim Morrison le decían el, el rey lagarto, creo. Eh, lo cual no es no es casual. Bueno, digamos, tenía tenía alguna relación con, con todo esto del desierto y todo. Jim Morrison era muy... Eh, le, le interesaba mucho todo el ámbito de, de las drogas psicodélicas, psicotrópicos y eso. Eh... Así que bueno, entablaron supuestamente alguna relación, se dice que algunas letras están eh, inspiradas en la obra de Castaneda. Bueno, fueron eh, compañeros ahí, eh, Jim Morrison estudió cine, pero bueno, bueno se dicen que estaban como en el mismo ámbito. Así que vamos a escuchar eh, dos temas de Doors seguidos. El primero es de 1968, el año en que se publica eh, por primera vez en Estados Unidos eh las enseñanzas de Don Juan eh que eh, bueno se, se publica a partir de un de un de de este trabajo encargado, o sea, lo publica la la Universidad de California está avalado por eso eh 1978 entonces del disco Waiting for the Sun, Summer's Almost Gone y de, luego seguido eh End of the Night del primer disco de Doors de 1967. Eh, así que vamos con eso. Summer's almost gone. Summer's almost gone. The summer's gone When summer's gone Where will we be? Summer's almost pa y Cultural Olga vázquez Transmite Radio Nauta FM 106 3 radionauta.com.ar Bueno, escuchábamos a The Doors eh, hablando un poco sobre Carlos Castaneda la obra de Carlos Castaneda Eh, como nos pueden encontrar en las redes como Desglosaurios en Instagram y en Facebook y también eh, pueden escribir al WhatsApp de la radio 221 670 51 90 y Radionauta FM en todas las redes para comunicarse con la radio eh, y también pueden escuchar nuestros eh, programas anteriores en la página de radionauta.com .com.ar, si mal no recuerdo, y eh, también los otros programas de la radio. este Bueno, eh, durante los años 50, la sociedad norteamericana descubrió las drogas psicotrópicas. La ciencia empezó a experimentar con mezcalina, lecedés y locibina libros como Las puertas de la percepción del 54 y Cielo e infierno en 56 de Aldus Huxley se convirtieron en clásicos. Eh, bueno, algunos psiquiatras también utilizaban el LSD en sus terapias, estaba como muy muy en auge todo todo este este universo. Eh, Pujarich, eh, un médico y parapsicólogo Estudió y experimentó con ciertas drogas chamánicas. Escribió un libro sobre hongos eh, que usaban eh, ciertos chamanes en, en sus rituales. Y eh, también eh, el señor Pujarich aportó eh, ciertos conocimientos sobre la aplicación de, de estos alucinógenos a nada más y nada menos que la CIA. Y acá eh, hago un paréntesis eh, cuando cuando leía esto esto esto de este médico eh, me recordaba un poco so, eh, el libro de naomi klein eh, la doctrina del shock el auge del capitalismo del desastre del 2007 Naomi klein es una periodista canadiense que qué bueno eh, eh, escribió este libro que es, yo lo leí hace un par de años y es, me impresionó mucho. Eh, y bueno, el, el, en uno de sus de sus capítulos, un capítulo que se llama El laboratorio de la tortura, habla un poco sobre eh, esos experimentos que, que hacía la CIA, digamos, eh, con personas eh, como si fueran eh, ratones de laboratorio. Y... Y no solo con drogas sino bueno con electroshock y, y, y otras y otras torturas eh, tremendas que no se supieron en ese momento y que después bueno fueron saliendo a la luz eh, pero aún después de, de, de ilegalizar las estas drogas el lcd y demás en 1968 eh, bueno por supuesto continuaron haciendo haciendo estas estas pruebas eh, tremendas que luego Se, se aplicó también en otros países, incluida en Argentina, durante la dictadura. Así que, bueno, en, en 1968 entonces se prohíbe digamos, estos usos. Eh, por un lado entonces estaba esta revolución psicodélica de la contracultura hippie, y bueno, después teníamos esta estos lados oscuros de la cuestión... Eh, Se hicieron se, se publicaron varios varios estudios sobre eh, el, los desastres y eh, los daños irreversibles que causaban eh, el lcd sobre todo y en ese año eh, en 1968 entonces se publica eh, el primero de los libros las enseñanzas de don juan que eh, eh, hay, hay un hay un artículo que salió eh, a principio de este año en, en la revista gq que habla sobre un un libro eh, del año pasado de manuel carballal cara carballal <risa> que se llama la vida secreta de carlos castaneda donde bueno haces este, este recorrido de, de, de investigar eh, algunas cosas se dice bueno en este libro que y eh, bueno le, le vino muy bien digamos a, a, a toda esta a est todo este movimiento que, que una vez eh, ilegalizadas ciertas drogas eh, se recurriera, digamos a plantas eh, de uso entre comillas medicinales y que, que eran alucinógenas ¿no? y que eran usadas por, por las por las tribus eh, nativas de de Estados Unidos y México eh, bueno si pasa en eh, con el caso de, de don Juan Matus eh, en el libro de las enseñanzas de Don Juan y dice bueno se dice que, que que después digamos de este trabajo eh, los, los, los los libros posteriores de de Carlos Castaneda fueron como una extensión de lo mismo bueno, hay, hay como toda una polémica en torno a qué es real y qué no porque bueno, los los libros eh, eh, tratan sobre cosas sobrenaturales que, que, que se experimentan no como, no sé, eh, personas que se transforman en, en animales o o no sé, visiones eh, extrañas o animales que hablan de eh, Pero tiene, más allá de, de toda esa discusión de si es real o no, el valor literario y poético lo tiene. Eh, y como vamos a ver eh, en un ratito, eh, muchos artistas tomaron ese, esa, esa esencia de, de Carlos Castaneda y las volcaron en sus producciones. Vamos a escuchar eh, un tema también de ese mismo año, de 1968, como para seguir contextualizando un poco este eh, la aparición de, de Castaneda en el mundo. Eh, All Along the Watch Watchtower, de, que en realidad es un, es un tema de Bob Dylan, pero está bastante popularizado por Jimi Hendrix, aparece en la película Forrest Gump, eh, así que, del álbum eh, de Jimi Hendrix, Electric Lady Land, de 1968, All Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here Say the joker to the theme Too much confusion I can't get no relief really. Business man there Drink my wine radionauta.com.ar FM 106.3 Talleres para niñes en el galponcito de los cuentos Lunes 15 horas Experimentación artística Miércoles 13 horas Juegos y recreación corporal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 Pues muchas veces sufrimos una triple opresión, ¿no? En tanto mujeres o disidencias, en tanto trabajadoras y en tanto migrantes. Entonces, evidentemente, eso es una condición como que influye muchísimo. Hubo un, toda una discusión muy fuerte que tenía que ver con, con la legalización del aborto y, y el, el argumento que se daba para, para no legalizarlo era un poco esto de, de cuidar la vida y que la madre se haga cargo de los hijos. Y ahora acá estamos viendo como como una maternidad que fue deseada, a final de cuentas tampoco fue respetada. Entonces también como desde el Estado... No se, respeta, no se respeta la vida y las decisiones de las mujeres, ni tanto si deciden no ser madres, ni tanto si deciden serlo. Eh, estamos planificando un conversatorio que tenga la finalidad de reforzar la consigna de somos plurinacionales. En el encuentro vamos a estar participando, entonces es un poco la agenda que se viene en términos generales por parte de Ni Una Migrante Menos. Radio Nauta 106.3 la previa. La previa. la previa, la previa Venite a la previa del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans Travestis, Bisexuales y No Binarias La previa, la previa Festival Conversatorio, Viernes 11 de Octubre, 17 horas En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60 entre 10 y 11. De 17 a 23 horas, venite al Conversatorio Feminista Anticolonial, Disidente Místico y Plurinacional. La previa Con la presencia de artistas y referentas feministas de nuestra América. Valeria Silva, activista intersex mapuche, Ana Cacopardo y Liliana Daunes, comunicadoras feministas, Alba Rueda, activista trans, Lolita Chávez, integrante del pueblo de Guatemala. La Marcelo López de la Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas Onamiap de Perú Ivana y Habana y Ninos Capilacurá, activistas mapuche, Adriana Guzmán del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia. La previa. Blanca Chancoso de Ecuarunari de Ecuador, Sandra Morán, feminista lesbiana y música de Guatemala, y Cristiani Gómez del grupo Afro de Mujeres Ilu Vademim de Brasil, entre otras compañeras y compañeros. La previa Intervenciones musicales de las raperas feministas Pastumelen Berti y Urraca Rafa Negra MC sí. la, la previa Y el cierre a todo baile Con la banda de cumbia Las Cocas Además, pañuelazo por el aborto legal Feminista, plurinacional y disidente Transmisión en vivo desde Radionauta FM 106.3 y online desde www.radionauta.com.ar Les esperamos para la previa del 34 Encuentro, el más grande de la historia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar FM 106.3 Eh, quizás algunos de ustedes estén familiarizados con la literatura de un antropólogo mexicano llamado Carlos Castaneda no okay. bueno, este este señor eh, becado, becado por la Universidad de California Realiza un viaje de estudio antropológico a una región de México donde habitan unos indios, los indios yaquis, quienes sorprenden, sobre todo uno de estos indios, que es una especie de hechicero llamado Don Juan, este sorprende al antropólogo con una cantidad de vivencias que... Bueno, son un poco complejas de explicar acá, y yo les recomendaría que si pueden, por lo menos lean Las aventuras de Don Juan, de Carlos Castaneda. Eh, pará, pará. Ay, ¿qué soy, loco? Perón. Yo, realmente este perdón, lo, lo que hablo lo hablo como si estuviéramos en mi casa o en la suya no, no lo hablo para que me aplaudan porque no tiene sentido las canciones si quieren aplaudan, mejor que las aplaudan eh, bueno, todo esto era de prólogo porque hay una región de México que se llama Ixtlán esta región, en esta región transcurre uno de los libros que escribió Carlos Castaneda, llamado Viaje a Ixtlán. De la lectura de este libro he extraído algunas nociones poéticas, diría, ya que este no me he inspirado en la ideología de estas aventuras, porque dista mucho de coincidir con un hombre de ciudad como soy yo, que este me la paso yendo a los ensayos no podría jamás internarme en un desierto para dialogar con los indios pero sí, todo lo que está descrito en este libro tan hermoso me ha despertado imágenes y sentimientos que quisieras transmitírselos con esta canción que se llama extra las cañas se desdoblan en un debil ruido una vez que el sol las abandona Y los vientos calcinados Respirando sus gritos Callan frente a la luna de piedra el tiempo blanco de soír solo tu canción Venida como piel traspasará En un cuarzo Más allá de las globas abiertas Musgo desvariado Inesperado cántico Al fin se divisa la forma canción. Bueno, escuchábamos las palabras de Luis Alberto Espineta, eh, nada que decir. Tejé eh, bastante a propósito ese ese principio porque es hermoso escuchar lo que dice y cómo lo dice. Eh, y bueno, sobre todo la influencia no bastante explícita de, de este libro, Viaje X-Clan, de Carlos Castaneda, Bueno yo empecé, me interesé por, por la obra de Castaneda hace ya varios años, justamente viendo una entrevista eh, a Espineta, donde bueno decía que que se sentía muy eh, devoto de, de todo ese universo eh, poético y se nota digamos en, eh, en otros en otros discos de él también. Eh, en, su, en su poesía este tema que estábamos escuchando no está eh, eh, grabado en, en estudio eh, así que este si no me equivoco es el único audio que existe es el audio de un recital que dio en Río Gallegos en el 81 así que bueno, la calidad eh, es esa también le da como un poco de magia este, por otro lado Eh, hay otro disco, eh, un disco de Espineta Jade, que se llama Alma de Diamante, donde claramente, eh, a mi parecer, hay dos temas que, que es, tienen eh, gran influencia de Castaneda, sobre todo por, por algunos conceptos que, que maneja, como el de Guerrero, el concepto de aliado. Eh, bueno, varias imágenes eh, y nombra al desierto y varias imágenes que tienen que ver con el desierto. Y, y algo que también eh, menciona Castaneda en uno de sus de sus capítulos de Viaje a Ixtlán, que es eh, el asunto de la historia personal, ¿no? Borrar, el, el capítulo se llama así, Borrar la historia personal. Eh, hay una cita eh, que les voy a leer, dice una cita que, eh, que del personaje o del, del, del chamán eh, Don Juan dice vale más borrar toda historia personal porque eso nos libera de la carga de los pensamientos ajenos eh, y que es un poco también lo que se encargó de hacer como decía al principio eh, el mismo Castaneda ¿no? eh, un poco eh, borrar su, su rastro toda su historia. Por eso también eh, fue tan difícil. Él mismo había contado que eh, había nacido en Brasil y que después vivió un tiempo en un internado en Argentina para luego irse a Estados Unidos. Bueno, al parecer todo eso eh, no era cierto, sino que, bueno, mismo en el, en el capítulo este sobre borrar la historia personal, eh, Don Juan le dice eh, por qué... Eh, él es tan misterioso, como que hay que eh, crear toda una niebla alrededor para que, eh, bueno nada, eso, los pensamientos ajenos no no carguemos con los pensamientos ajenos y creo que es un poco lo que se encargó de hacer Castaneda en su propia historia personal y como hay hay un tema bueno, eh, les decía hay hay dos temas que me parecen que, que tienen que ver con estos conceptos de Castaneda uno es darle gracias eh Y el otro es Con la sombra de tu aliado, eh, ambos temas de alma de, del disco Alma de Diamante de Espineta Jada del 80. Y Dale Gracias tiene eh, unos versos al final eh, que dicen eh, Es inútil que pretendas brillar con tu historia personal. Recuerda que un guerrero no detiene jamás su marcha. Alguien se acerca, cierra los ojos, siéntate, dale gracias por estar, dale gracias por estar cerca de ti. Otra referencia eh, muy curiosa que encontré y que me emocionó muchísimo <ríe> encontrar eh, tiene que ver con eh, cineasta es también estadounidense eh, David Lynch eh, que en las primeras páginas de en los primeros capítulos de, no sé si es en la introducción o sea, es ahí, ahí nomás de, de comenzar el libro Las enseñanzas de Don Juan Eh, habla eh, Don Juan, le explica a castañeda algo sobre eh, el hechizo del, del maíz, le dice el hechizo del maíz pinto que se hace con, con granos de maíz eh, el embrujo sería como mejor la traducción y eso me hizo acordar un poco eh, a a esto que utiliza el eh, lynch que es la garmombosia que es como una especie de, de, de crema de maíz como si fuera una humita pero pero eh, de, de otros lados eh, que bueno es es, un, es una, una cosa que, que, que al parecer eh, posee mucha magia negra porque es algo que, que tiene que ver con la logia negra y tiene que ver con, con con los nativos también de, del sur de, de Estados Unidos que bueno es, es una ficción pero bueno no deja de, quizás de tener influencia en eso no porque es, se trata del maíz también una cosa que uno nunca pensaría en, en hacer eh, no, como que sea algo mal, maligno el maíz no eh, en firework with me también aparece eh, bueno la referencia está al, al maíz, al la garbombosia. Otras referencias también eh, tienen que ver con George Lucas, eh, ya que en Star Wars eh, una de las frases eh, súper conocidas, y aún si, si, si hay alguna persona que no vio Star Wars, seguramente la conoce, que es que la fuerza te acompañe. Bueno, George Lucas eh, de joven estudió... Eh, antropología así que era era devoto de de los libros de castaneda por supuesto lo conoció eh y también eh, reconoció en en entrevistas eh que las conversaciones entre Luke skywalker y, y el maestro Yoda son una suerte de eco de de aquella relación discípulo maestro que se daba en Eh, entre castaneda y don Juan también oliver stone dijo que, que, que era muy muy admirador de castaneda hay, hay eh, referencias explícitas sobre sus libros en, en sus en sus películas su productora se llama Ixtelán. en los simpsons también le dedican un un, un capítulo. Eh, en el 97, en el episodio 9 de la octava temporada que se llama Misterioso viaje de Homero. Eh, el, el cineasta chileno Jodorowsky eh, también eh, tenía relación con Castaneda, tuvieron varios encuentros. En su obra Psicomagia relata experiencias con la curandera mexicana Pachita y su encuentro personal con Castaneda en México. De hecho, él quiso llevar al cine varias veces... Eh, hizo varios intentos por llevar al cine alguna de sus obras todavía de las obras de Castaneda todavía no no ha podido. <risa> eh, y Fellini también eh, el italiano eh, Federico Fellini fue eh, bastante lo buscó bastante a Castaneda durante varios años hasta que al final pudo dar con él porque su idea era ten, eh, es, llevar adelante un proyecto de película que se llamó Viaje a Tulum que bueno, nunca se concretó pero sí el dibujante Milo Menara lo convirtió en cómic eh, así que bueno por lo menos está en cómic pero eh, nunca nunca llegó a materializarse ese proyecto. Eh, qué más? Bueno, John Lennon también en una de sus entrevistas se refirió a la relación eh, a su relación con Yoko como la relación discípulo maestro de Castaneda de Don Juan. Eh, las las hermanas Wachowski eh, admiten eh que, que que trataron un poco esto de la realidad aparte en Matrix eh bueno infinitas infinitas eh, referencias a a todo el universo castaneda eh quiero mandarle un saludo a mi amiga del alma Lourdes que nos está escuchando desde neuquén con su hermosa Aurorita. Así que les mando un saludo a ellas y a juan y que, que quizás nos está escuchando eh, esperamos escuchar su voz pronto eh, vamos a irnos con, con algo que descubrí hace poco hay un, un disco que largo largo que lanzó más sutilmente arrojó patty Smith con soundwalk Collective. un disco que se llama de peyote dance en el cual ella toma eh, algunos escritos de antonin harto de eh, cuando visitó eh, méxico en el 36 harto visitó méxico en el 36 para eh, conocer al pueblo taraumara eh, un, un, un pueblo que, que nada nativo bastante parecida a la experiencia con, con castaneda solo que bueno él el Nada, su producción fue fue diferente y quedó ahí ¿no? en, en ese libro que reúne esos textos los Tarahumara eh, y a partir de esas experiencias eh, bueno eh, publica publica este libro eh, Patti Smith eh, toma eso, estos estos escritos y hace un disco con Sound Collective eh, bastante nuevo de este año de hace poquito así que nada, ahí queda la recomendación y eh, creo que la única canción que, que es canción porque bueno tiene como varios sonidos y, y, y relatos no la voz eh, hablada eh, el, eh, uno, el primer tema eh, del, del disco eh, está con la voz de gael garcía bernal está en español y bueno los otros en lengua nativa y en, y en inglés vamos a irnos escuchando un tema que se llama y Eh, no sé si me salió en francés eh, bueno, Ivry-sur-Seine eh, es la localidad donde falleció eh, Antonin Arto ah, y bueno el, este disco de Peyote Dance forma parte de, de una serie de tres álbumes que van a, que van a seguir lanzando eh, que, que, tienen que, que, que tienen que ver con poetas franceses van a hacer uno de Rambo y otro de René Daumal, eh, que se va a llamar Perfect Vision. Este es el primero de, de Patti Smith y Soundwall Collecti Sound Collective de Peyote Dance. Vamos a irnos escuchando Yvri eh, con, con letra de Patti Smith, sí. Flame, a flower, the principle within the hollow, the excrement of divine like and be weather the mountain for the mountain